los presos enfermos y recientemente el Tribunal Constitucional Español ha dado luz verde a la aplicación de la cadena perpetua. Han legalizado así el alargamiento de las condenas en 5, 8 y 10 años a presos con sus condenas íntegramente cumplidas. Esta decisión ampara jurídicamente una decisión únicamente política. Este es el caso de tres presos del pueblo, Chuchín, Iyaki y Yosune con la condena íntegramente cumplida a los que de modo de venganza y de manera más ruin se les notifica en el último momento el alargamiento de su condena en estos casos en 10 años más cabe destacar que expertos en sanidad ya han alertado de las graves e irreversibles consecuencias que pueden acarrear el alargamiento de estas condenas a los presos Erregatik, Daur, Emendik Virali, Neisaitus, Tegu Besarta, Derik, Verona, Kutxin, Iyaki, Josune, eta zuen egeran dauden hain batkidei eta zuen zemitarteko egin. Animo!